Estamos meditando, mi hermano, lo que la palabra del Señor dice Por labios de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo Usted puede decir, yo no leí Yo no oí nada que hablara de discípulo Bueno, pues usted no leyó nada Ni oyó nada, tal vez, que dijera la palabra di discípulo Pero yo le quiero poner un ejemplo, mi hermano Lo que es un discípulo de Dios Ahora, Jesucristo es el mejor ejemplo que podemos tomar en cualquier escritura Yo puedo tomarle Ejemplo de Pedro, de Pablo Ejemplos de Santiago, de Mateo De todos los discípulos del Señor Pero siempre el Señor decía en la escritura Yo soy vuestro maestro Y les he venido a servir Y no a ser servido Y les he dado ejemplo De cómo se debe servir, ok Cómo se debe hacer en esta tierra Entonces mi hermano, yo creo que El mejor ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Amén. El mejor ejemplo, mi hermano, a tomar en esta tierra es el Señor Jesucristo. Y el Señor no venía a hacer lo que Él quería, sino lo que Dios decía, mi hermano. ¿Me entiende? Él no venía a hacer, por eso Él decía, si es posible que esta copa pase de mí, que pase. Pero decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, qué tremendo. En pocas palabras, mi hermano, un discípulo no hace su voluntad, sino la voluntad de Dios. Dios. Amén. Un discípulo no hace lo que él quiere, sino lo que Dios manda. Un discípulo no piensa, mi hermano, decir voy a hacer esto, sino mi hermano recibe órdenes de Dios y ejecuta lo que Dios le manda hacer. Por eso el Señor nos habla a través de la escritura, y yo quiero que usted medite juntamente conmigo. No que lea lo que dice la palabra, sino que medite lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, lea conmigo, dice: El Espíritu del Señor.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 Para ser uno discípulo del Señor, el Señor tiene el Espíritu de Dios, tiene que estar sobre la persona. Para que la persona pueda ser un discípulo de Dios, tiene que estar respaldado por el poder de Dios. Tiene que estar, mi hermano, ungido por el Espíritu Santo del Señor. Y tiene que tener el respaldo del cielo para poder ser un buen discípulo de Dios. Entonces, hermano, si alguien es discípulo del hermano Jonás, Yo le aseguro que se va a cansar un día, se va a fatigar, se va, va a decir, ya no quiero buscar de Dios, ya no quiero hacer nada, ya no quiero nada con el Señor, porque es discípulo del hermano Conás. Pero cuando es discípulo de Dios, mi hermano, aunque se canse, el Señor le da la fuerza para seguir adelante. Aunque ya no quiera seguir, el Señor lo pucha como el mensaje de ayer. Aunque ya no quiera, mi hermano, ver las cosas de una forma, Dios le va a abrir los ojos para que vea las cosas, no como los demás la ven. Porque un discípulo de Dios es instruido y entrenado por el Dios de los cielos. Pablo mismo decía, yo no anduve como los discípulos. Yo no fui eh, adiestrado como los discípulos. Yo fui adiestrado directamente por el Dios de los cielos. Oiga, qué tremendo. Por eso Pablo, mi hermano, venían persecuciones, venían maltratos, venían cárceles, venían hambres, tempestades, venía todo tribulaciones y todo lo que se le quería venir... Pero Pablo decía, yo fui discipulado por Dios. Yo fui directamente discipulado por el Altísimo. Y por eso, mi hermano, hay discípulos, pero yo quiero que aprendamos a ser un mejor discípulo en el Señor. Amén. Entonces, hermano, yo meditaba en la palabra del Señor. Y yo leía lo que dice la palabra aquí, que el Espíritu del Señor está sobre mí. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos un discípulo de Dios es aquel, aquí le escribió mire un discípulo del Señor es aquel que se presta a que Dios lo mueva a cualquier hora y a cualquier lugar cuando usted es discípulo de Dios Usted está presto a hacer lo que la voluntad de Dios diga y exija, mi hermano, en su vida Usted, mi hermano, no va a hacer lo que usted quiera Sino lo que Dios le mande Usted, mi hermano, el Señor le va a levantar en la madrugada El Señor lo va a llevar a lugares donde usted no quiere ir El Señor lo va a mover a hacer cosas Que, mi hermano, tal vez es para usted imposible ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Pero el Señor lo va a mover porque Él lo está disipulando Y el Señor disipula, mi hermano, diferente que el hombre Muchas veces los altares, mi hermano, los altares son para disipular al pueblo del Señor, ¿sí o no? De aquí se disipula la congregación, de aquí se le habla lo que el Señor quiere que se haga en la congregación. De aquí, mi hermano, se les predica la palabra y desde aquí se está mandando el mensaje de arriba para allá. Pero muchas veces usan el púlpito, mi hermano, no para disipular a las almas, sino para mandar indirectas para las almas. Oiga, qué tremendo. para mandar, aquí hay gente que es así que es acá y que no obedece que es rebelde, pero no está disipulando está usando el púlpito mi hermano para herir a las almas para golpear al rebaño y para hacer tantas cosas que no vienen de Dios entonces el discípulo mi hermano, tiene que entender y darse cuenta cuando es Dios el que nos está hablando cuando es Dios el que nos está disipulando y cuando es el Espíritu Santo el que nos está moviendo a hacer tal cosa Entonces yo siempre, mi hermano, le he pedido al Señor no usar el púlpito para hacer cosas que no agradan a Dios. No usar el púlpito, mi hermano, para agarrar un leño y pegarle un garrotazo a un hermano. No usar el púlpito. Mire, lamentablemente hay iglesias, mi hermano, donde el púlpito lo usan los mismos pastores. Y esto lo van a oír por la radio, esto está tremendo. Pero déjeme decirle que nosotros, mi hermano, Dios nos ha capacitado y nos ha armado con un poder... Nosotros, mi hermano, tenemos que hacer ruido donde quiera que llegamos. Si usted llega con una pistola 22, como dice mi hermano Hugo, y le hace psh, psh, van a creer que hasta un cuete fue lo que sonó. Pero si va a sonar algo, que suene algo, pero que le suene, mi hermano, que sea una bazuca, un bazucazo, o una 42 de esas pistolotas grandes que truenan duro, que cuando suena pum, la gente se para y dice, Dios mío, ¿qué hay aquí? Entonces si va a sonar... Eh, la pistola de Dios, mi hermano, que suene y que se si va a hacer ruido, que haga ruido y se va a levantar a alguien, que levante a alguien y si alguien se va a sorprender por lo que va a oír, pues que se sorprenda de una vez, ¿me entiende? y no vamos a estar haciendo ruiditos, sino que si vamos a hacer ruido vamos a hacer ruido de una vez, ¿me entiende? entonces hermano, el discípulo del Señor tiene que estar presto para ser movido por Dios a la hora que Él quiera, cuando quiera y como Él quiera entonces yo quiero, mi hermano Que nosotros aprendamos. Yo no vengo a disipularlo a usted. Yo vengo a aprender también, igual que usted, mi hermano. Y yo, todos vamos a aprender en esta mañana, porque Dios nos va a enseñar y no el hermano Jonás. Si usted cree que el hermano Jonás le va a enseñar, déjeme decirle que se va a ir igual. Pero si usted cree que es Dios es el que nos va a enseñar en esta mañana, mi hermano, el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros y no vamos a salir igual, así como venimos a este lugar. Amén. Entonces dice la Escritura, oiga, una vez más: el Espíritu del Señor. está sobre mí una vez más el Espíritu del Señor está sobre mí entonces mi hermano una vez más le digo cuando uno es discípulo del Señor el Señor está sobre ese discípulo el Señor se encarga en dar testimonio que ese es un discípulo de Dios el Señor mi hermano está encargado mi hermano en abrirle las puertas que sea para que usted le predique la palabra mire Él mismo decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dios no unge a la gente, ni prepara a la gente para estar sentadas en las sillas. Para estar con los brazos cruzados oyendo día y noche. Dios disipula... y enseña y unge y capacita a la gente para predicar la palabra del Señor para llevar las buenas nuevas del Evangelio para ir a sanar a los enfermos para ir a sacar a los cautivos de las cárceles espirituales mi hermano, entonces ahí es cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados, discipulados por el Dios de los cielos a su nombre entonces hermano para que se reposó el espíritu de dios sobre jesús léalo conmigo oiga el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres no está hablando aquellos que no tienen dinero que andan un carrito viejo a los pobres de espíritu a aquellas personas que no tienen a cristo en su corazón a aquellas personas que no han nacido de nuevo para eso el señor me ha ungido para llevar las buenas nuevas del evangelio oiga a predicar a los pobres y después dice a sanar a los enfermos en pocas palabras hermano Dios va a dar testimonio cuando alguien mi hermano ha sido llamado por el Dios de los cielos entonces hermano yo quiero aprender con usted a ser un mejor discípulo cuando uno es discípulo de Dios Uno sabe el llamado que tiene de parte del Dios de los cielos Y el compromiso tan grande que tiene en esta tierra Oiga, ¿por qué? Porque mire, él decía ¿Para qué he sido ungido? Para llevar las buenas nuevas ¿Cuántas veces usted leía ahí Que Jesús le dijo a todos sus discípulos ¿Hoy saben qué? Hoy nos vamos a ir de París, Nos vamos a ir a Belén allá, allá, allá hay una fiesta y que no sé cuánto. Él siempre andaba predicando la palabra de Dios Él siempre andaba sanando a los enfermos O alguna vez leyó usted donde diga eh, Vamos a buscar a ver a quién le predicamos hoy Vamos a ver a quién le podemos llevar la palabra Las multitudes lo seguían hermano Porque él tenía palabra del Dios de los cielos Las multitudes se amontonaban hermano Para oírle mensaje del Dios de los cielos Porque él estaba ungido por el Señor Ahora mi hermano déjeme decirle Que los discípulos estaban siendo discipulados por el Señor, estaban viendo lo que el Señor hacía, y el discípulo no es más que su Señor, ¿me entiende?, es menos que su Señor, entonces los discípulos miraban el ejemplo perfecto a seguir, que era Cristo mi hermano, y hermano déjeme decirle, de que el Señor mi hermano, trabajaba de día, pero en la noche, todos iban a acostar, ay, ya llegó, ay, ay, ay. estoy cansado, ya anduvimos caminando en todo Nazaret, en todo Galilea en todo eso y el otro y vámonos a dormir, vámonos a echar una fiestecita ahorita, ya llegó el tiempo de ir a dormir todos se iban a dormir pero Jesús se iba a orar al Getsemaní Jesús se iba a doblar sus rodillas en lo que otros estaban durmiendo. Él estaba doblando sus rodillas porque un discípulo de Dios no tiene tiempo para otras cosas, sino para estar siempre en la presencia del Dios de los cielos. Porque Él sabe el compromiso que ha recibido de lo alto. Usted no se comprometa nunca con el hombre. Porque usted a mí me va a fallar. Le prometo, hermano, que mañana ahí voy a estar. A mí no me prometa eso, prométaselo a Dios. porque a mí me va a fallar, pero a Dios, hermano cuando uno se compromete con Dios oiga, más vale que le cumpla porque si usted quiere ser investido del poder de lo alto, tiene que comprometerse con Dios, porque el compromiso con Dios lo trae a santidad mi hermano si a usted no lo ponen a levantar ofrendas si a usted no lo ponen, mi hermano, a abrir servicio si a usted no lo ponen a predicar si a usted no lo ponen a hacer algo en la iglesia usted no tiene ningún compromiso con nadie por eso no le interesa buscar a Dios 100% entonces Dios quiere mi hermano que el compromiso no sea con los hombres sino con Dios porque cuando uno se compromete con Dios el compromiso con Dios lo trae mi hermano a buscar la santificación delante del Dios de los cielos entonces hermano todos iban a dormir y Jesús se iba a orar si usted no me lo cree ha leído aquella escritura donde dice que llamó a, a Juan, Andrés y a Jacobo y le dijo véngase conmigo y se lo llevó a orar ellos se quedaron ahí Y Jesús orando, cuando regresa, allá estaban aquellos bien dormiditos. Bien dormiditos, quitados de la pena. No había ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, eran discípulos del hombre en ese momento. Pero cuando Jesús fue quitado, ya ellos ya estaban en compromiso directo con Dios. Ellos sabían, mi hermano, que el compromiso con Dios no era cualquier compromiso. Ahora, voy a leerle una vez más esta escritura para pasar a otra escritura. Una vez más dice... El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido ¿Para qué lo unge al Señor? Para dar buenas nuevas a los pobres Ahí me quiero detener Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Los pobres de espíritu Los pobres que no tienen la salvación Los pobres que no tienen Mi hermano, aquel encuentro con Jesucristo Entonces hermano cuando alguien es llamado por Dios uno no necesita irse a presentar en las iglesias y decirle, mire ahí andan en el montón de tarjetas mire, aquí está mi tarjetita cuando me necesite llámeme yo soy evangelista yo soy predicador yo soy esto, yo soy el otro y esto lo van a oír por la radio <risa> pero sabe una cosa ahí está mi hermano dando a entender que no es discípulo de Dios y me va a doler lo que van a oír por la radio porque para qué lo ungió Dios A Jesús ¿Ah? ahí dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Hasta ahí me detengo. O sea que fue ungido por Dios para llevar las buenas nuevas, para predicar la palabra santa del Dios de los cielos. Entonces, a quién A los aleluya es fácil llegar a una iglesia donde decir, Y decir a su nombre todo ¡Gloria! Es fácil pararse en un altar y decir ¿Quién vive? ¡Cristo! Dicen todos los hermanos Pero Dios no unge a la gente Solamente para llevarlos a las iglesias A predicar Sino también allá afuera Donde hay necesidad Donde hay alma que salvar Donde hay pueblo que se está perdiendo En sus delitos y pecados ¡Aleluya! Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Entonces, ¿qué clase de discípulo será que él? Que solamente anda buscando ser discípulo de Dios para predicar en la iglesia Para andar ofreciéndose, aquí está mi tarjetita, mire Yo soy buen evangelista, eh, tengo cartas de recomendación Aquí dice que soy un evangelista eh, de poder y tanta cosa, mi hermano El hermano, los papeles a mí no me dice que un hombre es de Dios Que es un siervo de Dios a mí me dice mi hermano el testimonio que esa persona y el corazón sencillo humilde delante del dios de los cielos no son las cartas de recomendación lo que hacen al discípulo sino la sencillez el corazón humilde y sencillo mi hermano delante de dios me entiende lo que le digo entonces hermano la gente hoy en día dice voy a ir a un instituto y voy a aprender teología voy a aprender escatología, voy a aprender, ¿para qué aprende tanto? Para ir solamente a la iglesia. También lo que aprenda, también vaya y délo allá afuera. Si se va a instruir en algo, que sea en algo bueno para servir a los demás, no solamente a los hermanos. Y cualquiera me puede oír y decir, hermano, pero no se da cuenta que cuando instruimos a los hermanos, también ellos se van para afuera a predicarle a los de afuera y van instruidos. Claro, pero yo no estoy hablando con los hermanos que están sentados. sino con aquellos que me están escuchando mi hermano, para que dicen que son siervos del Señor pues que aprendan a servir primeramente afuera, para que Dios dé te testimonio de afuera, y no usted dé testimonio de lo que usted dice que sea Dios a usted nunca me va a ver a mí con una tarjeta detrás de un pastor mi hermano, diciéndole que, que yo soy pastor evangelista y que no sé cuánto a mí me llaman por la radio, mucha gente diciendo mi hermano, lo invitamos véngase mi hermano, queremos que usted venga a predicarnos, y yo le digo, no puedo ahí me van a oír y van a ellos saben que no le miento yo les he dicho no puedo ir a predicar no es que no pueda no es que esté atado no es que tenga mi hermano una cadena a la iglesia aquí que tengo que estar acá sino que yo sé primeramente re... la responsabilidad que toma mi hermano ser un discípulo del dios de los cielos entonces uno como pastor tiene que estar al servicio de sus ovejas sabe por qué dale palmas al señor con todo el corazón Porque un discípulo es un siervo Un discípulo es un siervo Y ahora se ha malinterpretado la palabra siervo Cuando alguien dice Ahí viene el siervo de Dios Mi hermano Y hasta camina uno con un caminado No sé cómo porque lo llamaron siervo de Dios Soy el siervo de Dios Y no se dan cuenta Que siervo significa servidor El que sirve, el que lava los platos Usted puede decir El hermano Ganas es el siervo de Dios Cierto Porque soy el siervo de Dios, tengo que servir a mis hermanos. Para eso estoy aquí, para servir, hermano, y no para ser servido. No para que me vengan a dar reverencia y que me estén soplando con un papel y hacer cita para hablar con el reverendo Jonal López, a ver cuándo me atiende, no, mi hermano, uno tiene que estar listo para atender al pueblo del Señor, tiene que estar preparado, a ver en qué puede servir, porque si no, no es un buen discípulo del Dios de los cielos. ¿Me entiende lo que le digo? Hermana ahora no tengo tiempo Pero tal día y a tal hora Déjeme lo pongo en mi agenda Óigame que discípulo este de Dios Hasta agenda tiene No mi hermano Yo por ejemplo ando cargando agenda Ojalá Dios lo permita Nunca ande una agenda mi hermano y, y cualquiera puede malinterpretar Y decir es que ese hermano no sabe lo que es La palabra este ¿Cómo se dice? Orden, exacto No es que uno no tenga orden hermano, Yo tengo orden en las cosas de Dios Lo que tengo aparte de eso es mi hermano compromiso con Dios, porque yo sé lo que es ser un discípulo de Dios. Hermano, a mí no me llamó el hombre, eso sí se lo aseguro. A mí no me llamó el hombre, porque cuando el hombre lo llama, a la primera prueba la gente paz se va. De cuando Dios lo llama, Dios le da la fortaleza para decirle a las pruebas fuera en el nombre de Jesús y seguir adelante. Seguir adelante, caminar en victoria, mi hermano. Amén. entonces Dios nos ha llamado y si Dios no nos hubiera llamado no estuviéramos en este lugar ¿verdad que no? aquí hay gente de más de 10 años de ser cristiana levante la mano hermano que tengan más de 10 años de ser cristiano no le da vergüenza hombre a mí no me da vergüenza entonces hermano si a usted a la primera mi hermano si usted se hubiera cansado ya se hubiera ido pero usted sabe que no lo llamó el hombre ¿verdad? entonces aprendemos a ser discípulos del Señor y no de los hombres entonces hermano por eso le decía que las tarjetitas de recomendación y que mire llámeme y que el otro y el otro y llega mi hermano y, y óigame un discípulo de dios no anda esperando que le paguen por predicar la palabra de dios oiga qué tremendo esto me estoy metiendo en problemas hermano pero si vamos a tronar la pistola de dios pues que sea una 44 verdad o una bazuca espiritual dale palmas al señor con todo el corazón aleluya bendito sea el nombre de cristo Hay hermanos evangelistas que se enojan cuando no les dan dinero en las iglesias. A esa iglesia yo no voy porque no me dieron dinero. Entonces, ¿a qué fue? ¿A predicar a Dios o a ganar dinero? Dios, hermanos, los discípulos de Dios no ganan dinero. Ganan almas para Dios. Los discípulos de Dios no ganan dinero. Ganan almas para el Dios de los cielos. No andan encargados a ver cuánto me dan. Hay hermanos que tienen seleccionadas las iglesias. En tal iglesia me dan de 100 para arriba Ahí me conviene ir Porque en esa otra me dieron 60 dólares ¿Para qué voy a ir? Por 60 dólares no voy Hermanos, yo he llamado evangelistas Que me han dicho Yo cobro 500 dólares por noche Pero le voy a hacer una rebaja En cuatro noches le voy a cobrar 1500 Y yo le digo Ahí le llamo hermano, ahí le llamo al rato ¿Qué le voy a andar llamando mi hermano? qué le voy a andar llamando? Ese no es discípulo de Dios Ese no conoce, mi hermano, lo que es La humildad y la sencillez y el amor a las almas Porque yo no ando, yo no voy a la iglesia A mí me ofenden cuando me sacan dinero, mi hermano Me ofenden cuando me dicen cuánto cobra ¿Sabe por qué? Jesucristo nunca predicó un mensaje Y les dijo, le voy a cobrar tanto por el mensaje que me aventé ¿Sabe por qué? Porque Él dice, he sido ungido Para llevar las buenas nuevas a los pobres, entonces si ha recibido de gracia, de desgracia lo que de gracia ha recibido. No por dinero, no por nada. Sino por gracia, hemos recibido. Por gracia le damos al mundo entero lo que Dios anda haciendo, mi hermano. Le voy a llevar otra escritura. Lucas 19, 10. Ahí mismo, hermano. Más adelantito. Dice la palabra del Señor. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿A poco usted buscó a Dios? ¿No fue Dios el que lo buscó a usted? ¿A poco usted andaba necesito de Dios, necesito de Dios? ¿No fue Dios el que fue y le mandó a alguien que le hablara primero de Dios? ¿No fue Dios el que lo buscó primero? Él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros Usted no eligió ser cristiano Si por usted le pusieran a elegir Usted nunca hubiera elegido el Evangelio Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Nosotros estábamos perdidos hermanos en nuestros delitos y pecados Pero un día el Señor nos buscó y nos encontró Y dijo, este se me está muriendo y paz Un ejemplo Usted pasa por un lago, un río Y mira, ¡Auxilio! Y usted pasa a la par y alguien se le está ahogando enfrente. ¡Auxilio! ¡Me ahogo! Y el grito, mi amor, ¡Auxilio! Y usted lo va a quedar viendo. ¿Cuánto tiempo se tardaría usted en salvar a aquel que le está pidiendo ayuda? ¿Ah? Inmediatamente, ¿sí o no? Porque usted mira el grito de auxilio. Porque usted está viendo los gritos de desesperación. Porque usted está viendo la necesidad enfrente de sus ojos. Usted no espérate. ¿Traes dinero? ¿Cuánto me puedes pagar si te salvo? No mi hermano El que es siervo de Dios El que le ama las almas El que tiene mi hermano vista de Dios Mira la necesidad y se avienta ¡Se avienta! Y la gente ya que lo salvó Él de agradecimiento Le da todo lo que tiene Hasta le quisiera dar más pero ya no puede Porque lo salvó Porque le agradece, mi hermano, que le haya hablado O que lo haya salvado Entonces Dios nos pone enfrente de la necesidad muchas veces, hermano La gente con sus, con sus actos que hacen, mi hermano con, con, con, Están ahí, mi hermano, con sus defectos, con sus vicios Con tantas cosas, mi hermano La gente le está gritando, ¡ayúdame! ¡Háblame de la palabra! Tú ya fuiste salvo, yo, sálvame a mí también espérate, espérate primero, déjame ver cómo está la cosa o sea mi hermano, yo le voy a decir una cosa la Biblia dice en Lucas 19.10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿me entiende? entonces el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿cuántos de nosotros no estuvimos perdidos En los vicios, estuvimos perdidos en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en las drogas, en tantas cosas, hermano. Pero el Señor un día nos buscó en la tierra y se dio cuenta que ahí estábamos y fue y nos salvó de la condición donde nos encontrábamos. Porque el Señor, mi hermano, muestra al pueblo del Señor que es un verdadero discípulo. ¿Quién es un verdadero discípulo? Pero yo le decía al principio. De que el discípulo no anda cobrando por predicar la palabra de Dios. El discípulo anda, mi hermano, predicando porque ama que a, a, al Señor. Eso, mi hermano, ya es un privilegio. Que le den un altar donde uno pueda expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermano, el discípulo, mi hermano, ahí dice que a los discípulos, hermano, hasta los apedreaban. Y los correteaban. Y lo sacaban, mi hermano, y la multitud tirándole piedras, y ellos corriendo, y se paraban bien enojados allá, y le decían: Y me voy a predicar a otro lado. Se sacudían los pies, el Señor le dijo: No te quieren recibir, no, sacúdete los pies. No te quieren recibir, oiga, qué tremendo. No te quieren recibir, ¿por qué? Porque ellos no andaban, mi hermano, con tarjetitas, ni nada de eso, sino que andaban metiéndose donde no los llamaban. Mira qué bonito es mi hermano cuando hay gente metiche, pero en el Señor, que le dicen, mire, ya no venga aquí a predicarme, ya no vengo. Y al día siguiente ya no le toca la puerta, sino que le toca la ventana. <risa> y dice, pero ya le dije que no venga, que metiche esta señora, que no, no oye, no entiende. Hermano, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. entonces cuando usted se amarra mi hermano, dale palmas al Señor si así lo desea con todo el corazón, aleluya entonces usted sabe donde hay necesidad, verdad usted sabe lo que es un discípulo de Dios un discípulo de Dios no tiene tiempo para estar allá llorando, no me quisieron oír Señor, no me quisieron oír Señor, mira, no me quisieron recibir, un día oí yo al pastor que teníamos nosotros diciendo estas palabras Señor fue y de una casa lo corrieron y bien triste decía ay Señor mira no me quisieron recibir Señor no quisieron recibir tu palabra y bien triste y dice que el Señor le dice no fue a ti que te corrieron fue a mí no fue a ti que te cerraron la puerta fue a mí no fue a ti que te rechazaron fue a mí y por uno que te rechace tú no te preocupes hay millones de personas en el mundo que todos los días me rechazan millones uno de ellos era usted hermano, levantábamos la cortina allá viene el hermano, apaguen las luces apaguen el tele, que no se dé cuenta que haya ruido acá porque ese hermano es bien metiche y nos va a estar tocando y tocando y no se basta que le abran no se basta que le abran entonces un discípulo de Dios no se preocupa en venir a la iglesia nada más, sino en traer gente a la casa de Dios en hablar la, la palabra del Señor hermano, pero somos buenos discípulos porque no fallamos ni un día al culto pero ¿cuántos trajiste en esa semana ¿Cuántos evangelizaste? Ahora, ¿cuánto se ha ganado este año usted? Yo le hago una pregunta de parte de Dios ¿Cuánto se ha ganado este año usted para Dios? ¿Ah? Entonces hermano, ¿quién es un discípulo? ¿Y quién es un verdadero discípulo? Un discípulo no es el que viene a la iglesia todos los días Sino un discípulo es el que gana almas para el Señor Un discípulo de Dios es el que le duelen las almas Mire, cuando Dios le ponga una persona, no la suelte Porque Dios ya se la puso El corazón de él va a estar endurecido, no lo quiero Y ya me cae mal ese hermano, me cae mal Pero ese que le cae mal El día de mañana va a ser el mejor amigo Y le va a decir hermano, le va a poner el, el, Aquí ¿Cuántas veces lo corrí hermano? Perdóneme hermanito ¿Cuántas veces no lo insulté? Mire, cuando usted se iba yo hablaba bien feo de usted hermano Perdóneme hermano, pero Que Dios lo bendiga porque usted no le importó que yo le insultara, que lo ofendiera, que le hiciera tanta cosa. Y mire, gracias a usted, aquí estoy en el camino de Dios. Entonces ese es el trabajo del discípulo. Persistir en lo que Dios le ha mandado hacer. Persistir en lo que Dios le ha mandado hacer. Voy a ir a otra escritura, mi hermano. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto... se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna ¿se da cuenta? hasta ahí le voy a tener y dice una vez más los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna en pocas palabras no todos están predestinados para el cielo hay unos que ya están ordenados o sea predestinados listos para salvación y Dios dice que Dios los ponía enfrente a los discípulos a hablar a esas personas y creían creyeron nomás los que estaban ordenados para vida eterna, pero vamos a seguirle y la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias O sea, en pocas palabras, se mecía la palabra para arriba y para abajo. Andaban los discípulos predicando en todos lados, en la sinagoga, en las esquinas de las calles, en las esquinas, mi hermano, de aquellas ciudades. Dice el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Se da cuenta? Mujeres de dinero distinguidas, reconocidas por lo que tenían. Y a los principales de la ciudad. Y levantando persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron... De sus límites Ellos entonces sacudiendo sus pies Llegaron a Iconio Y los discípulos estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Llenos de gozo y del Espíritu Santo O sea mi hermano Y los discípulos dice la palabra A ver léalo conmigo una vez más 52 Dice diga conmigo Y los discípulos Estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo ¿Quiénes estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Los discípulos de Dios ¿Se da cuenta? Y eso que los acababan de perseguir A pedradas Y eso que los acababan de sacar a él? Más de alguna pedrada se la pusieron, ¿verdad? Por ahí asesonaron a, a Felipe Y salió con el gran chichotote Pero llegó con aquella gran cabezota allá, El gran chichón, mi hermano Pero venía lleno de gozo Y de alegría Porque estaba lleno del Espíritu Santo Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, los problemas se disipan. ¿Me entiende? Uno muere para la carne y vive para el Espíritu. Yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Sabe usted cuándo usted ya verdaderamente murió para la carne? ¿Sabe cuándo? Váyase a, a un velorio y llega donde está el muerto. Y, y cuando no lo vea a nadie, dígale, qué mal me caías. Dígale al muerto. Cómo te odiaba. Es más, te voy a quitar tu mujer. Mira, es más, ¡pah! le suena una cachetada. Ahí va, aunque sea la última cachetada. ¡Pah! Y le pega. ¿Usted cree que el muerto va a decir, hey, ¿por qué me pegas? Hey, ¿qué te pasa? que yo te dejo? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Usted cree que el muerto le va a reclamar al que lo está ofendiendo? ¿Usted cree que el muerto le va a golpear, le va a regresar la cachetada al que le puso un cachetadón? usted cree que el muerto se va a sentir enojado por lo que le dijeron no, ¿por qué? porque ya está muerto ¿me entiende lo que le digo? entonces, pero si va donde alguien que está en una cama acostado, y le dice que mal me caes aquel va a abrir los ojos y le va a decir, ¿y tú qué crees que me cae bien? <ríe> ¿o que eres monedita de oro para caerle bien a todos? mira, ve! ahí va, pa, una cachetada por lo que me hiciste aquel día aquel, hasta una patada voladora le va a tirar desde la cama, mire ¿Por qué? Porque está vivo todavía Porque siente, ¿me entiende? Los sentimientos todavía están vivos, hermano ¿Verdad? Entonces, aquella persona no está muerta De un muerto usted le puede decir lo que quiera Gritarle como quiera, pegarle como quiera, insultarlo Y decirle lo que quiera Pero como ya murió, no le puede regresar nada para atrás De un hijo de Dios, discípulo del Señor Cuando alguien le diga algo, le haga algo Le pegue, le insulte, le quite Y le, el que te quite la túnica, déjale la capa, dice el Señor El que te saque a pleito, dice No te andes oponiendo a pelear con Él ¿Por qué, Señor? Ya moriste Porque ya moriste Está muerto en mí, dice el Señor Porque dice la Biblia, verdad, que el morir en Cristo es ganancia Mi hermano, cuando uno muere en el Señor No tiene tiempo para andar desquitándose de nada Nosotros hemos muerto, mi hermano, para la carne Y vivimos para Cristo Ahora yo no vivo para andar haciendo lo que hacía Sino para lo que Dios manda Porque somos discípulos del Maestro Dele palmas al Señor con todo el corazón